Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos en una nave cruzando el espacio sideral por un accidente tomaron.

心慰惑。

楽楽「その superpoderes」

Buenas noches, un nuevo programa de los Cuatro Fantásticos se asoma por el Dial de AM870. Si usted es habitué de este programa, se dará cuenta que no es la voz habitual que suele comenzar los programas, ya que Nicolás Rosinski en estos momentos no se encuentra en, en, este, en este estudio ni con nosotros. Vamos a mantener el misterio de su, de su paradero hasta nuevo aviso, hasta que la justicia nos lo diga, por lo menos. ¿Que está preso de nuevo?

Sabemos. Su abogado me, me, me dice que no, no, no dé de más detalles. Mi nombre es Agustín Camisa y paso a presentar a mis compañeros de programa en orden en el que los tengo sentados. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿En、eh, o d e i c o l á s m a r d o m Todo bien, todo bien. Emiliano Brescia, ¿todo tranquilo? ¿Qué tal? ¿Cómo van también? Bien, por s u e r t e Y pasamos a develar también las v i d a s de contacto con este programa. ¿Tenemos un blog? Tenemos un blog. Que es www.

Punto, los cuatro fantásticos radio. blogspot.com. Ahí puede encontrar programas viejos y nuevos, fotos que no están muy actualizadas. Estamos El, más jóvenes, e s t a más o s m jóvenes, más jóvenes,、ah. más jóvenes, más flacos y con menos canas. Es verdad, e m á s p e l o más pelo, ¿no? Sí, sí, más pelo. Sobre todo Rosiski. Un saludo a Rosiski. Y también puede encontrar comentarios, lista de temas y queremos más pedidos de oyente.

Queremos que nos produzcan el programa. Sí, los monos redactores, creativos publicitarios que hacen este programa domingo tras domingo se van quedando sin ideas, como buenos simios que son. Así que si usted tiene alguna sugerencia para、eh, este programa, que si usted no lo sabe, le recuerdo que es temático. Agarramos una temática, la subdividimos en cuatro, musicalizamos al respecto, por ejemplo, cuatro puntos cardinales, cuatro frutas.

Cuatro trabajos. Cuatro marcas de、eh, coches. Cuatro b u s t o s de h e lado. Todo eso que usted quiera escuchar en nuestro programa, somos susceptibles a sus sugerencias. También nos pueden encontrar y acercarnos sus comentarios en nuestra página, en nuestra.

Perfil de Facebook, www.facebook.com, nos busca bajo los cuatro fantásticos nacionales y aparte de hacer comentarios ahí, le puede dar clic al me gusta, reconociendo así ante todas sus amistades que usted es fanático de este programa. ¿Cuántos me gusta tenemos? Estamos cerca de los 400, más o menos. Buen número. Bueno, ya llenamos la trastienda. Sí, es verdad, tranquilamente.

www.radionacional.com.ar, esa es la página web de la emisora y sirve para que usted pueda escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo, por supuesto, entre otros usos que tiene, por ejemplo, archivo de noticias,、eh, puede ver la programación de las filiales del interior, bueno, en fin, muchísimas, muchísimas cosas. O nos pueden escuchar desde África, un programa dedicado a África hoy.

Lógicamente. También estamos en Maipú 555, si usted nos quiere, de la capital federal, entre la Valle y Tucumán, en pleno microcentro.、Eh, si usted nos quiere enviar pasta Frola, milanesas, un kilo de helado. Pero, Mil milanesas, ¿de pollo o de carne? De las dos, no pasa nada. las dos, ¿no? Sí, no, no hay ningún sí, problema.、Mínimo. Pero también, si usted, lógicamente, nos quiere acercar su gacetilla, un disco. Junto a la milanesa.、Si、usted, ¿Usted trae un disco?

Puede ser que lo escuchemos. Nuevo o usado, nosotros no hacemos la e i s t e n c i a Si usted nos trae una milanesa para cada uno y el disco, lo pasamos entero en el programa. Pero eso funciona no solo para este programa, sino yo le diría para todo el periodismo en general.、Uh -huh. Si usted acerca a cualquier programa, una milanesa con su objeto de industria cultural logrará la difusión que requiere.

Bueno, vamos a separar este momento de la apertura del programa y a develar, luego del separador, de qué se trata el programa de hoy de los Cuatro Fantásticos. Radio Todoterreno. 4x4.

Tal como prometíamos antes del separador que nos acaba de, justamente de dividir el comienzo del programa con el del primer bloque musical, vamos a hablar de cuatro negros. Mire、no, usted. No me mire así con esa cara. ¿Músicos negros? Vamos a hablar de cuatro músicos con el apodo negro. No estamos hablando de una cuestión racial, le pido por favor que no corra al Inadia a denunciarme. Sino cuatro músicos que llevan el apodo negro.

Justamente、eh, artísticamente o en su vida, son conocidos como el negro algo. Por ejemplo, el primero de ellos que es el negro f o n t o b a o sea, Horacio f o n t o b a Justamente Horacio f o n t o b a que es,、eh, usted lo conocerá muy bien, guitarrista, cantante, actor también. Actor, humorista, dibujante. Dibujante, escritor, multifacético, el hombre,、eh, nació en el seno ya de una familia de artistas. Su padre y su madre eran.

Respectivamente, músicos de formación clásica. Su padre era cantante lírico y la madre, concertista de piano, pero a su vez el abuelo era violinista y el bisabuelo de Fontova directamente era actor. Así que, criado en una familia precisamente de músicos, no es raro que él haya tirado para el lado de la canción, pero como nombrábamos, para el de las artes en general.

Justamente su carrera comenzó en la década del 70, cuando、eh, participó de las obras de teatro Jesucristo Superstar y Her, conocidos musicales también que, de Broadway, y luego se dedicó directamente, después de participar de varias obras、eh, teatrales en la década del 70, a la música, lanzando su primer disco en 1982 con su conjunto que era El f o n t o a Trío.

Con esa formación en 1983 na、eh, nació la segunda placa de Horacio Fontoa b que se llamó Rosita, que tenía la formación del trío más la incorporación de Daniel Melingo, o sea que eran Fontoa, b Carlos Manzanti en Bajo y Coros, Fena de la Mayora que también tuvo su participación en la televisión, en el, los ciclos de Marcelo Tinelli, se hizo muy conocido con el sketch de los reporteros. t e se acuerda, se habrá reído bastante, pero también.

Continuó con la música y también con la televisión, en la percusión en los coros y, como decíamos, Daniel Melingo en los vientos. Justamente del segundo disco de Horacio f o n t o b a Rosita, del año 1983, vamos a escuchar las dos primeras canciones de este programa: Que, son que viva la chacarera y Canción del Indio Triste, aquí en Los Cuatro Fantásticos.

Siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen. Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes. Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados.

でも、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、の時点の時点で、この時点で、この時点で、こ

de quechua turco, raza, esperanza y banderas. Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras, alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera, que vivan los argentinos, que vivan las chacaleras.

Vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes. Metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes. Solo peleando la vida podemos ir pa' adelante. Juntitos b a i l a m o s todos bailando esta chacarera.

A poder ver al invierno vestido de primavera, sácame a los que me sacan, virgencita milagrera. Qué bueno vernos contentos con lo poco que nos queda. Corrientes, yo te devuelvo tu sangre, c h a m a mesera.

マンディングアイソーラ l a S cuatro d e la mañana。

Hace un par de noches tuve un sueño que me hizo pensar Que esta no es manera de vivir en este lugar En el sueño un indio viejo no paraba de llorar Yo al verlo le dije que cosa te hace tanto mal Qué tristeza dijo el i n o

なのに。

Sonó、no, recién Canción del Indio Triste y Antes que Viva la Chacarera del disco Rosita del año 1983 de Horacio f o n t o b a el primer negro que nos acompaña en este programa dedicado a cuatro músicos negros de apodo, lógicamente, no se nos vaya a g u s t a Estábamos hablando que en 1983 él lanzaba su segundo disco, que eran la, las canciones que acabamos de escuchar, y a partir de ahí él se divide.

La, el trabajo musical con otras formaciones que tuvo t un v o u quinteto, luego con el conjunto Fontoy sus sobrinos, hasta que a finales de los 80 comienza a trabajar en la televisión junto con Jorge Ginsburg, en lo que comenzó en el, en el ciclo que era Peor es Nada, que era de,、eh, fundamentalmente de sketch, con entrevistas, donde hacía algunos.

Algunos personajes ahí y donde tomó, un, si se quiere, una dimensión más de reconocimiento. Pero él ya había tenido algunos éxitos como músico, por ejemplo, tenía la canción de Metenes Podrido o de la de los hermanos Pinzón. Había, digamos, lo, lo que había tenido éxito comercial, digamos, había sido reconocido.

A partir de, de su trabajo en la televisión, Fontova deja de grabar discos, nunca se desvincula completamente de la música, hasta que en el año 2002 regresa a la canción propiamente dicha, o al trabajo de músico, si se quiere, más formal, y、eh, a partir de ahí, de vuelta,、eh, arranca con José Ríos en, en dúo. el... En,

Que José Ríos en bajo y f o n t o b a en guitarra y voz, con un, si se quiere, sonido un poco más, más serio, quizás, o, o no tan comercial, digamos, o sea, división entre serie y no serie, es más, más bien rara, sino con algo, quizás, una búsqueda por ahí más personal. Y eso, ese camino lo lleva a, a recorrer.、Eh,

Lo que le volvería a dar un, un nuevo éxito, por lo menos lo, lo volvió a poner de vuelta en la escena, que fue el tema que grabó para la novela Resistiré.、Sí. Eh, si usted se acuerda, usted la vio, Resistiré. Yo lo, me acuerdo que estaba ahí pegado al televisor, entrega tras entrega. Resistiré fue una novela de gran éxito del año 2003, que, con Pablo Echarri, donde、eh, f o n t o b a grabó para el último capítulo una versión en tango de lo que era el tema.

De la novela, que, era un, que es un clásico de la música popular. Quien toca la guitarra en esa versión es Esteban Morgado. Exactamente, y ellos dos van a, los vamos a escuchar ahora en la versión que hicieron del tema para、eh, los 36 billares. Luego del tema de Resistiré sonará de la, de la década del 90, justamente sobre el final de su carrera como músico. Hay Jesús Te Pido del.

Anterior conjunto que tuvo, que era Fontoy sus sobrinos. Entonces, resistiré de la novela que llevó el mismo nombre, y luego, h Ay Jesús Te Pido, aquí en Los Cuatro Fantásticos.

p a r t i d a マ Cuando duerma con la s o l e d a d cuando se me cierren las salidas。y la noche no me d e j ド en paz。cuando sienta miedo del silencio。

Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, herido frente a t o d o me volveré de hierro para e n v i r

La piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el rumbo que se dobla pero siempre siguen e bien Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré

today

もうどころにあるんだ

もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一

も e 一度、もう i 度、もう一度、もう一度、もう

イスティレイ

エレガー、エレ e ー、e レガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレ me エレガー、エレガー、e レガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレガー、e レガー、エレガー、エレガー、エレガ a エレガー、エレガー、エレ a ー、i レガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレガー、a レガー、エレガ i エレガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレガー、エレガ l エレガー、a レガーガー、エレガー、エレ r ー t ー、エレガ

「あい!」

エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベー

はい、si si、Jesus。

へめでえらびだえらびだえらびだえらびだえらびだえらびだえら。

Pasaba recién del disco de 1990 a bailar el Fonto Man de Fontoba y sus sobrinos, el tema Ay Jesús Te Pido. Justamente estamos hablando del negro Fontoba en este programa de los Cuatro Fantásticos, dedicado a cuatro negros. Estábamos hablando que a partir del de año 2002 comenzó nuevamente su derrotero por la música.

En realidad comenzó de vuelta a grabar discos y a tocar profesionalmente. Como hablábamos fuera de micrófono con Lamardo, nunca abandonó la música, ahora se fue toda, sino que quizás por, su, por dejar de trabajar en la televisión perdió visibilidad de algo que, de lo que se viene dedicando desde toda la vida.、Uh -huh. Él lo cuenta en algunas entrevistas que, como se encuentra con, con taxistas, le dicen:、uh -huh. eh, ¿Qué pasa? ¿De qué trabajas? ¿Qué、claro. pasa que no estás más en la tele? Y él es un, uno de los artistas que viene de, de otro lado, ¿no? De otro mundo.

Más vinculado a la música, a la actuación de teatro. Y no es una persona que conviva con, con ese círculo del, de la tele. Hay muchas personas que, que trabajan en la televisión que son de ese medio, ¿no? Que son conocidas por. s a、sí, sí, c a n d o a la gente que, que viene de los reality shows, digamos, de la gente que, que es mediática per se. Pero hay mucha gente que el grueso de su carrera lo desarrolló en la televisión y hay toda otra gente que.、Eh, no sé, por ejemplo, el caso de Ana Molina.

De Juana Molina, perdón. Juana、sí. Molina es música también, hija de, de, de Horacio Molina y tuvo una participación en, en televisión que ahora está retomando para una publicidad、eh, y ella en realidad se dedicó siempre a otra cosa. Sí, o、oh, Fena de la Mayora. Claro. Usted recién lo nombró, Camisa.、Uh -huh. Se hizo con, muy conocido con los reporteros en el programa de Tinelli, pero él viene de la música, siempre tocó música. Que también eso es lo que tiene el fenómeno televisivo, ¿no? Que vos.、Eh,

Como que te pone en un centro de, de, de una escena y, como te pone, te saca, y, y justamente ese fenómeno de que si no estás en la televisión pareciera que, que dejaste de trabajar o que te quedaste encerrado en tu casa para siempre. Bueno, algo de eso vivió f o n t o b a y、eh, lo ha reconvertido ahora a lo largo del tiempo, nuevamente ganando protagonismo con uno de sus primeros trabajos que fue el de la música. Precisamente a partir de.

De su reencuentro con, con la música profesionalmente. A partir de 2004 grabó su nuevo disco negro que tiene、eh, grandes participaciones como León Gieco, Lito Vital, e Liliana Herrero, el propio Sky Bellin. Son gente de distintos、eh, palos de, de la música. Y en 2006 se juntó con Peteco Carabajal, donde hicieron el show、eh, Peteco Fonto en la Trastienda. ...de...

Y de esa, quizás, unión, salió la versión que grabaron, que grabaron juntos, pero que salió en un disco de Peteco Carabajal que, del año 2005.

Que se llamó c a i n a c u n a m que significa ayer y hoy en Quechua, que es el clásico de la chacarera, Entra a mi hogar. Vamos a cerrar el bloque entonces con Entra a mi hogar, a dúo de Peteco Carabajal y Horacio Fontoa q u í en Los Cuatro Fantásticos. Luego una tanda comercial de la que emergeremos millonarios, como siempre hacemos de todas nuestras tandas musicales, y continuamos con más de Los Cuatro Fantásticos aquí por AM870.

Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío, que hay un lugar Venga、ja、un momento de caminar s e n t a t e un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar

a l e g r í a en mi c o r a z の n con tu presencia m ーのおかげで、メ e バーのおかげで、メ s バーのおか l で、メンバーのおかげで、メンバーのおかげで、メンバーのおかげで、メンバーのおかげで、メンバーのおかげで、メンバーのおかげで、メンバ mantel el vino bueno y un gusto a miel abran mi casa mientras e s

recuerdo de, rec de tu voz

パラトロポンドカディナーズ4ファンタスティコースト。あぶれ la puerta y entra a mi hogar。あん igo mio, que hay un lugar. De、ja un momento de

t o m a の mi vino y c o m e n c i a n t i e せるそら、あのせんしゅいやんまのどあもらんてんてん a んてんてんてん a んてんてんてんてんてんてん n んてんて e てんてんてんてんてんてんてん s んてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて e てんてんてんてんてんてんて a てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて e てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん a b r ん en mi casa mientras esté

フェリシダー、ありがとう。

Quiero guardar en mi memoria el gato r recuerdo de tu voz. Que quiero guardar, guardar en, en mi memoria el gato r recuerdo de tu voz. Dos por cuatro como el tango. Tres por cuatro como el vals. Cuatro por cuatro como el rock. Nueve por cuatro como. No se me ocurre nada.

9x4 como. como. Los Cuatro Fantásticos. No somos parapoliciales. Somos los Cuatro Fantásticos de la música. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a los negros. Pero en mi caso, hablaré y pasaré canciones de La Negra.

Estamos hablando de La Negra Chagra, así que hoy vamos a tener dos negros y dos negras en el programa dedicado a músicos que llevan ese apodo. Un programa que financió con todo su capital los afrodescendientes argentinos y que pusieron la plata. Así que vamos a hablar de la salteña La Negra Chagra, que inició su carrera en los primeros años de la década del 80 con un grupo llamado Mensaje, Grupo Mensaje.

Donde cantaba música latinoamericana, un repertorio clásico de canciones latinoamericanas, y luego se fue a Europa. Y entre el año 89 y 92 se presentó tanto como solista como、eh, acompañante del maestro Gustavo Cuchile i Samón. Tocó en muchos teatros de, de, de Francia. Y de ahí surge la amistad: entre... la amistad entre.

La Negra Chagra y Gustavo Cuchi Leguizamón. Y por eso se debe que su primer disco como solista, que es del año 1991, que se、mm. llama Pruebas al Canto, la gran mayoría del repertorio que eligió son composiciones clásicas del Cuchi Leguizamón. c l a r Es como, como si se quiera un mentor o un padrino, lo podemos、claro. Padrino, maestro y, y amigo. Claro. De, de vida de La Negra Chagra. Así que arranquemos nomás con música.

De la Negra Chagra interpretando al Cuchi Leguizamón con un clásico, una samba de las más bellas del folclore argentino: Maturana.

ならどんどんどんどんどんどんどんどんど r どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど d ど n どんど a どんどんどんどんどんどんど t どんどんどんどんどん d んどんどんどんどんどんどんどん

「エンサータス」「アウトアッシュ」

せいけんどはしようならんかんどのびのケセ chileno tomaba。

q u Escuchábamos e era un clásico del repertorio del folclore argentino, Maturana, del Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla, interpretado por La Negra Chagra, que es la cantante a la que le vamos a dedicar este segundo bloque aquí en Los Cuatro Fantásticos, en Radio Nacional, tu radio. Su <risa> o radio, la que usted paga con sus impuestos. La Negra Chagra no es de.

Quizás la figura más reconocida dentro del folclore. Usted la está rescatando、sí. de, de, de puro fanático, ¿qué es? Así es. <risa> y tiene tan solo tres discos editados. No Tan solo porque el primero es del año 91. Después, Pequeños Testigos salió recién en el 2005. Y Esta Tierra es Hermosa es el nuevo disco de La Negra Chagra que salió a fines del año pasado.

Tres discos es poco. También colaboró con n u e s t r o s artistas, pero bueno, de, de bajo su, su. ¿Le está diciendo vaga No, para nada, para nada. ¿Qué hace? ¿Te trae los artistas para subirlos y después bajarlo? s No, no, digo, tiene tres discos nada más en más de 20 años de carrera. Escuchemos dos más de La Negra Chagra interpretando al Cuchi y l e i Samón. Por un lado, La Cueca, La Arenosa y luego, La Zamba, La Pomeña.

ファイアティーや、エケベベデスフィノガナーソエル、フェーマー。エケベベデスフィノガナーソエル、フェーマー。

なかる

Los cuatro fantásticos, el prime time de las cuatro de la mañana.

Escuchábamos recién La Pomeña y La Arenosa del Cuchillo y Samón y Manuel J. Castilla, interpretados por La Negra c h a g a de su primer disco Pruebas al Canto. Decíamos que La Negra c h a g a tenía una amistad con El Cuchillo y Samón, por eso también se debe a que su primer disco solista en casi, casi todo el repertorio está dedicado a él.

Y sabe que también fue profesor de historia en el secundario. ¿El Cuchi Leguizamón? El Cuchi Leguizamón. Fue Uy, su、tío. profesor de historia. Y dice que el Cuchi le decía: Yo no enseño historia, enseño historieta. Está muy bien. Muy bien. Así que ahí empezó la, su relación、eh, primero en la secundaria y luego en la vida adulta. Ya eran amigos y bueno, compartieron giras,、eh, recitales. Y nos despedimos de este segundo bloque dedicado a la negra chagra con una canción del Cuchi Leguizamón.

El avenido, Ya van tres noches bailan. d o

ピンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポ

そして

よろこそぎ、ぼかれ

Y con el carnavalito nos vamos a las noticias en Radio Nacional.

Un, dos, tres, cuatro. Los cuatro fantásticos.

Pasó el informativo de Radio Nacional. Espero que usted se encuentre informado con la última actualidad. Ya entramos en la recta final de nuestro programa, que comprende entre las 5 y las 6 de la madrugada. Y cada vez estamos más cerca del programa que todos esperamos, que es el de Omar Moreno Palacios. Sí, Nosotros、señor. no hacemos otra cosa que tratar de mantenerle el fuego caliente para Moreno Palacios, programa que admiramos. Nosotros, y usted.

No lo sabe, estamos antes de Revuelto Gramajo y antes de Revuelto Gramajo en lo que es la trasnoche de Nacional, en el programa que comparten Horacio Marmurek y Sebastián Remavicius, Plácido. Mi nombre es Agustín Camisa y vuelvo a saludar a mis compañeros del programa de los Cuatro Fantásticos porque así los quiero. ¿Cómo le va,、eh, Rodrigo l a m a r o Atrás le, le volvió a decir Nicolás Rosicki. Sí, pero Rosicki es más alto, es más flaco. Tiene menos pelo.

Un gran saludo para Nicolás r o s i n s k y donde sea que nos esté escuchando. En la cárcel. <coughs> e、eh. m i la i n o b r e s c i a ¿cómo le va? Saludos a toda la gente que se acaba de incorporar al programa. ¿Cómo están? Tengan buen domingo. Usted también nos puede ubicar en las siguientes vías de contacto con este programa. Un blog tenemos. Un o solo. Uno solo. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Lo voy a decir más despacio. Por favor. Loscuatrofantásticosradio, todo con letra. s tof.blogspot.com.

Ahí puede encontrar programas viejos y nuevos, lista de temas, comentarios de oyentes que en su gran mayoría son europeos o argentinos que viven en Europa.、O、las dos cosas.、Eh, fotos. Sí. Y un video prohibido de un integrante de este programa que no vamos a decir quién es. Pero que no está presente. También estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com, aquella red social que creara Mark Zuckerberg para hostigar a una compañera de la universidad y luego、uh -huh. se hizo a Millonario.

Pío. Pío. Eh... Y Bono, que compró los bonos. Y Bono, que también es、eh, socio mayoritario de dicha red social, www.facebook.com, nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Allí se hace amigo nuestro, porque ¿qué queremos nosotros más que tener un millón de amigos? Aclaramos que Bono es el cantante de YouTube. Sí, la popular banda irlandesa que, entre otras cosas, aparte de grabar discos, pide por la condonación de la deuda de los países emergentes, nunca por la Argentina. No, no.

Y aparte de aclarar eso, estamos dando el claro mensaje de que si uno quiere hacerse millonario, lo que tiene que hacer es acosar excompañeras de la universidad. Así es. www.radionacional.com.ar, la página web de la radio pública, que hasta donde yo sé, Bono no tiene nada que ver con ella, ni ningún tipo de acción ni de, ni de incidencia, por suerte. En esta página, bueno, usted puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo, por ejemplo, por supuesto, claro que sí, en Irlanda. Lógicamente, donde las calles no tienen nombre.

Todas bonos se llaman. <risa> Todas bonos, exactamente. Bono 1, bono 2. Difícil para perderse, ¿no? Más difícil que ubicarse que en el parque Chas. Es cierto, sí, sí, sí. sí. Es fácil el tema de la, de la numeración. Por ahí, uno en lugares como La Plata, en los, en los sectores con diagonales, puede llegar a confundirse.

Pero pasa que va, uno va a ver a Zategui, va a San Francisco Solano, conoce por q u e es de Zona Sur, y aunque no conozca nada, cuando está en las calles con numeración, sabe para dónde tiene que caminar, por lo menos. Así es, un saludo para todos nuestros oyentes de Zona Sur y también del Parque Chas. Seguimos escuchando, usted acaba de sintonizarse, así lo hace el AM870, Radio Nacional, la Radio Pública. Esto es Los Cuatro Fantásticos, un programa temático dedicado hoy a Cuatro Negros. Sí, dos Negros y dos Negras.

un separador y seguimos escuchando un negro más aquí en Radio Nacional. Un, dos, tres, cuatro. Los Cuatro Fantásticos. Tercer bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos y con él el tercer negro de esta madrugada de domingo aquí en la radio pública. En este caso, un negro rosarino, un negro hincha de Newbels.

Estamos Hablando, por supuesto, que de Raúl el Negro Labie, nacido el 22 de agosto de 1937, uno de los cantantes populares de、eh, uno de los cantantes de tango más populares de la Argentina. Al fin, un poco de tango en este programa, le pido por favor. s í es cierto, y como buen tanguero, también actor, es verdad, también destacado actor el Negro Labie. Que bueno, se ha caracterizado por、eh, estar c a n t a r para las orquestas más importantes de tango.

Grabó, por ejemplo, con la orquesta de Varela, con la de Stamponi, con la de Piro, con la de s a l g a n entre otros. Y cuando digo entre otros, por supuesto, me refiero a la destacada orquesta de Víctor Heredia. Lógicamente. Orquesta típica, ¿no? La sobreviviendo. La, sobre... la sobreviviendo, así es. Así que bueno, empezamos entonces a escuchar a El Negro l a v i e Aquí en Radio Nacional arrancamos nada menos que con este tangazo. Porque amo a Buenos Aires.

Me alimentaría rumiando tangos, sobrado de alegría, falto de mangos, porque mi fiesta es r e l o j e a r desde una esquina a mi ciudad, que es la más linda de las minas. Sentir que todo es mío, el sol, el aire, el l i m o de tu río, che, buenos aires.

いいん

カメラが映ってたらいいな。

ピエセンドローラミマコサポケテアモギメムテレアゴコントアイレア e ブラテウエノスアイレセンミケンシ

No tengo el e n で e レベ z o te、um、de extraños でエレベーションでエレベーションでエレベーションでエレベーションでエレベーションでエレベーシ Cuando subo las p e シ s i で n レ s ーションでエレベーションでエレベーション o エレベーションでエレベー e ョンでエレベーションでエレ s ーショ o contento. Me gusta maldecir tus días de でエレベーションでエレベーシ

Con tu aire al buenos en mi canción

Que amo Buenos Aires, era el primer tema de El Negro l a v i e aquí en Radio Nacional. Que pese a ser rosarino, por supuesto, como buen tanguero, tiene toda una relación con la, con la ciudad de Buenos Aires. A tal punto que también llegó, por ejemplo, a. Pese a que, como dije hace un ratito, era, es r a e hincha fanático de Newbels, fue convocado por el Fútbol para Todos para interpretar junto a Néstor Fabián el himno de Boca Juniors.

¿Recuerdan cuando en los entretiempos Fútbol para Todos pasaba en cada partido el himno de uno de los 20 clubes de primera división? Bueno, así el negro Lavie hizo el himno de Boca Juniors. Yo, yo me acuerdo, pero los que se deben acordar muy bien son los hinchas de n e w b u r <risa> g Seguramente, sí, seguramente. Pero Cosa, bueno, sí, cosas que así, pasan. Sí, los músicos、camisa. cantan de todo, está bien, están trabajando. Los músicos cantan de todo, sí, sí, siempre se los ve.

Interpretando temas para distintos clubes. Yo recuerdo, por ejemplo, grupos como La Mosca, Grupo El Ráfaga, que salía campeón Boca, iban a la fiesta de Boca、claro. y cantaban Boca de Corazón. Salía campeón River, iban con la camiseta de River. r e s t u n o no tiene un equipo en cada ciudad? Claro. Puede, el Negro a la v i a puede ser de News, pero acá es de Boca. En,、claro. Y en otro país, en, en Francia es del Paris Saint Germain. Ahí está.

Bueno, y así, en así. España del Barcelona. ¿Usted no tiene su equipo? En, un, en, en España, por <risa> ejemplo. Hoy son todos del Barcelona. Ahora somos todos del Barcelona, sí.、Y、hace un día salió, éramos todos del Real Madrid, como siempre.、Uh -huh. Yo no sé si en Rosario igual están muy de acuerdo con lo que acaba de decir no, no sé、no. Rodrigo l a e n la plata de quién es usted? ¿De estudiantes o gimnasio? De gimnasio. ¿Usted? De los dos. s o n careta, diga uno u otro.、Ah, final, son todos m ú s i c o s

Seguimos escuchando al negro Raúl Lavie aquí en Los Cuatro Fantásticos. Dos temas pegados: Honrar la vida y clásico, Mi Noche Triste. No permanecer y transcurrir no es perdurar.

n o ex i s t i r ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar Y consentir

Tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir.

No nos da と e r のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私 v i と

毎週毎週毎週毎

Más a l の á del mal, de は、a s c a í d は、s Es i g u a 私たちの darle a の a verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida, eso de durar y たちの言 r

ではなくて、私た

Cuatro Fantásticos.

Serás mi alegría y mi sueño abrasador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encordero para olvidarme de tu amor. Ya no hay en el b u l í r aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos.

s t 一 c o l g a d a nadie

En ella canta nada ni hace s u ら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何やら何や

Alumbra Honrar la vida y mi noche triste, dos hermosos clásicos que sonaban en la maravillosa voz del negro Raúl l a v i e Seguimos aquí escuchando esta. Mi noche triste, tema que tal vez puede haber sido dedicado. ¿Saben con quién estuvo casado el negro l a v i e No.

Estuvo con. Es actriz, periodista y modelo. n、no、sé. i con Leumann. No, no, no. Un poquito, más, un poquito más grande. Un poquito más grande. ¿Dijo que es actriz? Actriz, modelo y cantante.、Eh, a ver. Karin Cohen. No, no, no, no. Con Pinky. ¡Ah! La primera imagen de la televisión argentina. Así es, así es. Estuvo casado con Pinky.

Pinky tiene, de hecho, dicen que el Negro l a v i e fue el gran amor de la vida de Pinky. Eso es lo que dice la prensa rosa、ah. relacionada al tango y al espectáculo.、Ah, bien, Seguimos escuchando entonces a l Negro l a v i e aquí en Radio Nacional haciendo gracias a Buenos Aires.

Muchas gracias, hija de la aristocracia y de un taita de arrabal, mezcla del p e r c a l y de la seda y de gente que se riega con moscato y con champán. Gracias por los tiempos Buenos Aires, cuando Ñubería un compadre lo hizo bolsa por no c a o junto al cachafaz haciendo un ocho

Mientras cantaba el morocho una noche allá en Mau Mau. Gracias por Florida y Santa Fe. Gracias por el maipo y el color. Gracias por Corrientes y Esmeralda. Y el pucherito de falda que b o r f e en el tropezón. Gracias, Buenos Aires, por Sandrini. El genial Parradichini.

Pepe Arias y Caplán, e gracias por Rosita, por la Tita, por la Coca, por la Roca y por la Negra Bozal. Gracias por la Barra de la Viela, el Aguilucho Quinquena y la hinchada del Camión. Gracias por mostrarme la cortada, agarrándose a trompadas a gatica con Gonzón.

Gracias por los versos de Carriego, por los cuentos de gallegos, c o s t a n e r a y choripán. Gracias por Rivero y por Pia Sola, el polaco Juan Motiola y el pulpo solo nomás. Gracias por Menotti y por la copa, por un River, por un Coca, por un domingo de sol.

Gracias. La tribuna se emociona porque juega Maradona y Murióz le canta el gol. Gracias por los Pérez, los García, por todos los de la guía que quisiera recordar. Vinqui, yo, la viuda y el guerrero y el montón de garroneros que almuerzan con la Legrán. Gracias, Buenos Aires.

Muchas gracias. Yo soy parte de tu pueblo. Yo te debo lo que soy. Gracias por dejarme ser el dueño de los e m barrios porteños que Castillo te cantó. Gracias por Leluar y por Gardel. Gracias por d i s c e p o l o y usé. Gracias.

Por esa mesa de truco, donde Borges y Pichuco se jugaron un ayer. Gracias a Buenos Aires, en la voz del negro Raúl Lavie, le quiero dedicar el tema a Sara Laza, compañera productora, que ayer mientras producía el programa me decía, ¿cómo no vas a pasar gracias a Buenos Aires? p a s a gracias a Buenos Aires. Así que bueno. Le dedicamos el tema y bloque a Sara Laza, por supuesto. Por supuesto, como siempre. Bueno.

Para cerrar, cerramos con una historia, una historia bastante emocionante. La verdad, que escuchar este tema que viene ahora, yo lo elegí para cerrar, ¿no es cierto? Es como que a uno lo deja pensando. No llore, Brescia. Me por tomo、favor. de la mano con la Mardo, le escucho. Por favor, escuchen porque el negro l a b i a l le va a contar la historia del loco de la bicicleta blanca.、Pff.

Estoy seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo que repecha las calles por las noches. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? <risa> Nadie sabe de dónde cuerno viene. Jamás se le conoce a dónde diablo s va. De todos modos.

Si lo viera s pasar mirado con mucho amor, puede que sea otra vez. El flaco que tenía, la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena.

Tan chicas y cuadradas que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra. Atrás en un carrito cargaba un pez y un pan.

c a d e a n d o a lo pichicho, trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al p e d a l e a r Dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios. Vos s a b e s que g a n a r

「だれ、no él, él、だれ、だた

Dale Dios. Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble. ¿eh? Los Pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los h Omnis.

Nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona recenaba los pozos de las calles. Y h a s t a yo, p i b e yo que soy las penas. l l o r é de alegría bailando bajo aquella luz la polca del ciclista. Después, no sé.

¿Por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos, lo hicimos sin querer. a l flaco, pobre flaco de asalto y por la espalda, la bicicleta blanca, le entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco, duro, en grande.

ピッド・ミケル、焦げんとするあだ a グリト、

Viejo flaco nuestro que estabas en la tierra, como no te diste cuenta antes que nosotros no éramos ángeles, sino hombres y mujeres. Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, a l

Y con la bicicleta blanca nos vamos a la tanda en Radio Nacional. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. La música a la salida del sol. Los, los Cuatro Fantásticos.

Último bloque de los cuatro fantásticos aquí en AM870 Radio Nacional. Y vamos a justamente a recurrir a un viejo conocido nuestro que es el fantasma, ese conductor fantasma que no es otra cosa que música y audios del artista en cuestión, que en este caso es la negra Sosa, para escuchar en el último bloque. ¿Qué vamos a escuchar, Rodrigo?

Primero a Mercesos d e hablando sobre Alfonsina Storney el tema Alfonsina d el mar, y luego la canción, obviamente. Y después a Mercesos d e hablando de Violeta Parra y Gracias a la Vida y la interpretación de esa misma canción. Nos escuchamos. Para mí, la canción Gracias a la Vida significa el más grande canto de amor que, que, que puede cantar una mujer o que puede cantar un hombre, ¿no? Este, yo.

Pienso que cuando yo la seleccioné a la cancionista nunca llegué a imaginar este, el cariño con la, con la cual la gente la recibía. Yo canté esta canción en el año 70 en, el teatro, en un teatro de la calle Santa Fe en Buenos Aires, Regina se llamaba, y fue una cosa tremenda la, la, la, la respuesta inmediata de la gente. Tanto es.

Que todas las grabadoras de que, que habían negado a Violeta Parra en vida, porque Violeta Parra había grabado para distintas compañías, y ella se terminó matando, no tan solo por su problema amoroso, sino porque además su situación económica era bastante dura, bastante triste. Este, y, y de repente descubrieron toda que Violeta Parra cantaba.

Y entonces quisieron tapar el disco de Mercedes Sosa que salía. Entonces mi, la gente de mi grabadora me dice: Pero por favor, apresúrese a grabar, este, porque están sacando todas las grabadoras este, el disco de Violeta. Entonces le s digo: Bueno, si también encima yo voy a hacerle eso a Violeta aun, hasta después de muerta, bueno, que, que le saquen esto, que nunca la apreciaron. y que... Pero yo no puedo salir a competir con Violeta para la compositora, ¿no?

A la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.

私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の e 葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言葉は私の言

Me Ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos.

Del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo.

Dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.

4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Alfonsín Estorni es, es una mujer que hizo poemas muy poco leídos por la gente del pueblo, pero muy querida por la gente a raíz de su vida, una vida bastante sacrificada, bastante dura. Porque, como yo lo dije el otro día, ser poeta en, en este continente y, este, y además con.

Problemas así este, a nivel particular que ha hecho que mi pueblo, que es un pueblo que ama muchísimo al perseguido, haya tenido mucho cariño, mucho amor por Alfonsina s t o r n e Sí, algunos poemas se han conocido de ella, pero no sé cuál es el misterio. No, ella es, es muy amada por la gente. Yo estuve en Suiza en el año 75, en Lugano, y Alfonsina es de, de la Suiza italiana.

Entonces, este, luego vinieron todos los técnicos de Suiza para filmar dónde vivió Alfonsina, dónde murió, este, y muchos actores recitaron su poesía. Y recién descubrieron que habían tenido una, una compatriota famosa en, el, en ese lugar del mundo que se llama Argentina. ¿no? Bueno, como le digo, el tema es un homenaje a ella escrita por un poeta.

Y la canción ha sido un éxito en todo el mundo.

Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó.

コントそう、レバー。ケポエマスネ d ブスフィス e ィアブスカ。e ナボスアンチワデフィント s デ a ー。テレキャブレラーマイラス a イレバーンド。イテファスアシアヤコモンス ueños。

Pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelva.

Si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas a l f o n s i n a con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la e s t á

ど、いってば、あしあや、こもん、sueños、ど、み、だ、

Sonó primero Alfonsina d el mar, y justamente Mercedes Sosa hablando del tema, y también Gracias a la Vida, el clásico de Violeta Parra y la voz de Mercedes Sosa hablando de la admiración por esa canción y por la artista. Nos queda tiempo para escuchar un poco más de música y de la voz de Mercedes Sosa aquí en Los Cuatro Fantásticos, a través de nuestro conductor fantasma, que les pasa a relatar aquí Emiliano Brescia.

Muy bien, escucharemos a continuación entonces Celador de Sueños con Gustavo Santaolalla y el Lugo Orozco Barrientos. Luego la Negra Sosa nos contará cuál es su canción favorita y no le voy a decir cuál es, mejor la escuchamos después de que, de que la Negra lo diga. Los Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana.

ネグラセンメバイラセラドデュエヨセメカンタネグラセメカンタネグラセメカンタ

Almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres c o p l e a r Ay, Chinita, no llores, vamos p a a Lichocruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no.

せらべてせよ、せめばいら、せめばいら、せめばい

La que ha significado que me hayan puesto presa con 350 personas en la Argentina, cuando tenga la tierra. Hace mucho tiempo que yo amo esa canción porque yo canté en Japón, yo canté en todas partes del mundo esta canción y aunque la gente no comprenda el idioma, este, ha, ha comprendido,、eh, no sé, por qué esa mujer está a los alaridos ahí arriba del escenario, por lo menos se asombran de eso, ¿no?

Dice que a ir a la loca esta que, que grita tanto. Entonces significó como, no sé, como un punto de contacto con la gente. Bueno, amo esa canción, la amaba y voy a seguir amándola toda mi vida. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras.

Que mi padre, m a r t í n p i e r r o puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los.

何とかあなたのために、私はあた

Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan.

Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vida.

Dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo.、Campesino.

Hasta Aquí llegamos el programa de hoy dedicado a cuatro negros, a cuatro artistas que llevan ese apodo de los cuatro fantásticos. De hoy ya estamos muy cerca de las seis de la madrugada. Comienza donde sonarán las noticias y luego el programa de.

Omar Moreno Palacios, le mandamos un gran saludo. Le agradezco a usted, Emiliano b r e s i a muchísimas gracias. A usted, nos vemos el domingo que viene. Le mandamos un abrazo grande a Nicolás Rosinski, ya lo tuyo se va a, aclarar, a a aclarar. Y los dejamos con las palabras del saber del Ramaputri 4, Rodrigo Lamardo, que dice: Píntalo de negro. Hasta la semana que viene.